Eh, ¿Por dónde pasa, o sea, cómo se llega a la actual crisis de la educación? Porque, bueno, se viene, hay como instalado una idea de que hay que cambiar eh, las cosas en, en la educación porque si no, bueno, los chicos salen de los colegios sin saber, no están preparados para el mundo, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, ¿cuál es...? Eh, ¿Cómo ves vos o desde cuándo se inicia, por darle un corte, un proceso de degradación en cuanto a que quienes van a la escuela puedan terminar el ciclo educativo y además eh, con... Eh, elementos de pensamiento crítico que me parece que cada vez más eso se está perdiendo es como hay como una masificación de determinados este, saberes dentro de lo que es la estructura institucional de lo que es eh, la primaria y la secundaria para poner un corte eh, bueno que me parece que viene de un proceso que a mi entender se inició en la década de los 90 ¿no? pero cómo ves vos que analizás esta evolución, ¿desde cuándo empieza el proceso de degradación en la educación? Mira, eh, para, digamos, desde nuestra perspectiva el proceso de degradación educativa tiene muchas décadas y no se inicia en la década del 90, ¿y por qué digo esto? ¿sí? Porque en realidad eh, lo, que, lo que nosotros tenemos que advertir ¿sí? es que eh, lo que Lo que ocurre en el sistema educativo, la dinámica del sistema educativo no está escindida de lo que le pasa a la sociedad argentina, es decir, de la dinámica social y de qué es lo que ocurre en ¿sí? las relaciones sociales más profundas que estructuran a la sociedad, eh, la sociedad argentina es una sociedad capitalista y por ende, digamos, cuando pensamos, bueno, digamos eh, a nivel de qué relaciones estamos pensando, estamos pensando en las relaciones sociales de producción. Entonces, obviamente, ¿sí?, eh, cuando uno tiene que pensar, digamos, vos fíjate, hablábamos de la reforma actual y algo que yo te decía es, bueno, esta escuela en realidad o este proyecto de reforma viene a fragmentar aún más el sistema educativo, ¿sí? Y rompe completamente la antigua formación homogénea que eh, brindaba la eh, escuela argentina, ¿sí? Si uno tuviera que mirar, digamos, la dinámica y entonces en ese sentido pensar, bueno cuando empezamos a ver que que la escuela argentina empieza a degradarse sí uno sí yo tuviera que marcar un punto de corte te diría eh, a partir de mediados de la década del 50 con un proceso de profundización en la década del 70 ¿por qué? porque en realidad lo que uno empieza a ver en los debates educativos y en las políticas educativas que se desarrollan en la sociedad argentina es que en realidad lo que se empieza a discutir en la escuela es que esta escuela, esa escuela homogénea que dotaba a el conjunto de los trabajadores Una misma, ¿sí? una misma formación, ¿sí? eh, una escuela primaria que era muy sólida y una escuela secundaria que era reducida, ¿sí? es decir, a la cual asistía un pequeño grupo de la población. ¿sí? Cuando hablamos de la escuela masiva hablábamos de la escuela primaria. ¿sí? Esa primaria dotaba de una formación sólida al conjunto de la población. Sí. Y en ese sentido, digamos, lo que empieza a pasar a partir de la década del 50 es que en realidad... Eso que era una preocupación del personal político que, gesti digamos, que gestionaba el sistema educativo y de los distintos gobiernos de diferente signo político, a partir de aquel 50 empieza a ser la preocupación contraria. ¿no? Empiezan a ver que en realidad la escuela no necesita formar a los trabajadores de, con una cultura homogénea, con una formación homogénea, porque en realidad lo que empiezan a mirar es que las diferentes demandas ¿sí? de calificación de los trabajadores son desiguales a lo largo de todas las, provin en todas las provincias. ¿no? Entonces lo que empiezan a ver es que hay que reformar el sistema educativo rompiendo esa estructura homogénea que estaba garantizada con una presencia centralizada del Estado Nacional, que construía escuelas, administraba escuelas, contrataba el personal político docente, fijaba la currícula, revisaba los libros de texto, ¿sí? Es se empieza a romper y empiezan a señalar que tiene que ser lo contrario. ¿sí? En, el, en ese proceso de transformación hay, obviamente, diferentes momentos, pero uno de los que, eh, una de las primeras formas de romper con esa estructura homogénea tenía que ver con lo que se llamó las transferencias de escuelas de la nación a las provincias, eh, lo que se conoce como la descentralización educativa. ¿no? Fue un acto administrativo. Primero se transfirieron escuelas, pero también se empezó a revisar el currículum, ¿sí? Y a partir, con esta idea de, bueno, en realidad un currículum homogéneo no va más, porque nosotros necesitamos tal vez trabajadores calificados en, para el núcleo, ¿sí? del corredor industrial, Buenos Aires, Santa Fe, pero necesitamos otro tipo de formación para Chaco, para Misiones, ¿sí? ¿En qué Entonces, época se dio esa descentralización? ¿Cómo se dio? ¿En qué época? ¿En qué, en qué década? Mirá, La descentralización en términos administrativos, es decir, traspasos de escuelas, sí. se dio en la década, digamos, como, como deseo, ¿sí? ya en el 56 se planteó esto, ¿sí? que en realidad las escuelas deberían transferirse, el primero que transfirió escuelas fue Frendizi, luego Onganía, luego Videla y termina este proceso en la década de los 90. A partir de los 90 la escuela argentina está 100% descentralizada. El proceso que yo te relaté fue administrativo, pero sumado a todo ese proceso se empezó a revisar el currículum y se empezó empezó a plantear ¿sí? que efectivamente que de la misma forma que ¿sí? las escuelas tenían que ser administradas por cada una de las provincias, si eran las provincias las que tienen que contratar los docentes, construir escuelas, ¿sí? administrarlas, sostenerlas, pagar los contratos de alquiler que hiciera falta para sostener escuelas, ¿sí? de la misma forma que eso tenía una carga financiera, eh, el currículum también debía ser adaptado por cada una de las provincias. ¿no? Es, es cuando empieza a eh, hacerse fuerte y coincide en estos momentos que yo te señalé en términos políticos la idea de los contenidos básicos comunes. ¿no? Algo que está muy asociado a la década de los 90, pero que en realidad ya en la década del 60 empieza a aparecer con la idea de, bueno, en realidad lo que tiene que hacer la escuela es dotar de una forma mínima, básica, y que luego si hay una capacidad de, de adaptación del de currículum, del calendario escolar, ¿sí? eh, de la distribución digamos, de la jornada escolar por cada una de las provincias. Y en ese sentido, este proceso ¿sí? fue de la mano muchas veces de la creación de áreas de conocimiento, ¿sí? es decir, de pensar si el currículum tenía que ser por asignaturas por áreas, ¿sí? Mucho, eh, digamos, en los momentos en los cuales se decidió por las áreas, esto estaba asociado a una degradación del currículum, a un vaciamiento curricular, ¿sí? y proceso que va de la mano ¿sí? del de aumento de la obligatoriedad escolar. ¿no? Vos Fíjate, eh, por un lado, en términos de Política educativa se sostiene que el currículum tiene que ser mínimo, básico y que debe regionalizarse, ¿sí? Y sin embargo, la, el tiempo, de, de, la duración de la escolaridad ¿Sí? La, eh, la escolaridad, la obligatoriedad de la escolaridad es cada vez más extenso, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que ese proceso de ampliación de la obligatoriedad escolar fue de la mano de un vaciamiento del currículum, ¿sí? Y de una, si querés, primarización del secundario. Vos fíjate que a pesar de que los pibes están cada vez más años en las escuelas, ¿sí? Eh, y esto es obligatorio por ley, y podemos mencionar los 90, la ley de educación nacional, en su momento la reforma de la escuela intermedia de Onganía que también digamos, propuso revisar el formato de la escuela, generar una escuela primaria de 5 años, una intermedia de 4, pensando en que, bueno, era deseable que el esquema de obligatoriedad fuera de 9 años, ¿sí? sin embargo, a pesar de que nuestros alumnos, nuestros hijos, están cada vez más tiempo por por ley obligatoria en el sistema educativo, cada vez aprenden menos. ¿sí? Fíjate, los indicadores muestran que uno de cada tres no comprende lo que lee ni puede resolver una regla de tres simple en la primaria y en la secundaria. Y la regla de tres es un objetivo curricular en la década del 60 de tercer grado, tercer cuarto grado, con lo cual ¿sí? lo que uno ve es que este proceso de Adaptación, ¿sí? de el sistema educativo a las desiguales demandas de la fuerza de trabajo y de la calificación fue de la mano de un vaciamiento curricular que, no, que implica que los pibes no aprenden lo mínimo de lo mínimo que se aprendía hace 50 años y no tiene que ver con un elemento de titulación. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, en la década del 40 la escuela primaria era obligatoria y sin embargo había una deserción muy grande, ¿sí? Pero sin embargo los pibes llegaban a cuarto grado con un conocimiento mucho más sólido de lo que hoy tienen nuestros alumnos que transitan muchas veces durante 12 años por la escuela argentina. Mm. Y, y en este punto, ¿qué es lo, lo que está detrás de este proceso de reforma curricular y de degradación? ¿Sí? Que en realidad, ¿sí? eh, si bien se puede, se exige titulación secundario completo, inclusive hasta digamos, es un título universitario para validar en el mercado de trabajo. Lo que está detrás, lo profundo de este proceso tiene que ver con un proceso de descalificación de la fuerza de trabajo por un lado y de consolidación de una población que le sobra a este sistema, que este sistema no va a emplear. ¿Sí? y por ende no necesita capacitar. Si uno cruza ¿sí? cuáles son los niveles reales de desocupación, de subocupación, de eh, informalidad ¿sí? del de el mercado de trabajo argentino, uno encuentra que, que está en valores altísimos ¿sí? hace décadas. Entonces el proceso real que está detrás de esta degradación y estas modificaciones del currículum tiene que ver con algo que le está pasando a la sociedad argentina que tiene que ver con su degradación y cómo eso se manifiesta a nivel económico, a nivel social y a nivel laboral. Entonces, claro, ¿por qué voy a sostener una escuela que brinde una, una formación homogénea y una, mo, una formación sólida y una formación básica para el conjunto de... Eh, los futuros trabajadores, si yo hay muchos de esos que, no neces que, que el mercado laboral no va a necesitar. Va a necesitar un pequeño nicho, ¿sí?, de trabajadores altísimamente calificados. Pero si uno piensa, así como, eh, por ejemplo, ¿sí?, para hacer... Eh, yo siempre doy un ejemplo, ¿sí?, que, es que para ser cajera de supermercado casi no hace falta, ¿sí?, eh, Tener ninguna pericia matemática muy compleja en tanto y en cuanto, ¿sí? Como los productos pasan por un lector con un código de barra, ¿sí? Es la computadora la que me hace la cuenta de cuánto, ¿sí? Ha, ha gastado ese, ese trabajador, ¿sí? inclusive hasta me calcula el vuelto que le tengo que dar. Entonces, ¿sí? Uh -huh. Hay un problema profundo que tiene que ver con las relaciones sociales de producción en la Argentina y la descalificación del trabajo que se refleja necesariamente en el currículum de la escuela argentina y en cómo se van pensando reformas para adecuar ¿sí? la escuela argentina a esas demandas de, eh, de calificación de un mercado de trabajo que tiene niveles altísimos de desocupación ¿sí? consolidado Y en ese sentido, ¿sí? Entonces la escuela se vuelve como un aparato y una maquinaria muy cara. Entonces hay que buscar la forma de intentar de alguna manera abaratar eso, ¿sí?